Cante. El sonido creemos que sonido. Ya...、Ah. No pues、es la verdad un es como u e no se ha parado. Thank you. Yo quería que el p r o d e s o r t e r e s p i t a r a que e s a una tradición y que hay que respetar, i g a l Es como que amaba a las mujeres. No, n a n a n a n l a o no, no. No, no, no. No, no, no. v o no, no. No, n e no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, o No, no. No, no. No, no. No, no. n o No, porque a c a de eso no se tiene p l a c e n t r o p r i o es el sexual directo, e j p r es el intelectual de un museo.、No, bueno, yo no sé qué es lo que yo digo, pero yo n s e Yo no sé en medio l e esto, m e o r p e r aparte no sé, no sé h s t a qué punto es el pecado, no. ¿Qué es la aplicación? Como el g p d marcamos un poco a la e n n la... s e dejes el chute de culiado! <risa> ¡Nani, te espero en mi casa!